En los últimos días se detectó un caso de meningitis en una niña de 5 años en la localidad de General Hacha, en la provincia de La Pampa. Esto, lógicamente, trajo gran preocupación. Eh, han informado también que eh, se está recuperando, eh, que, que, que bueno, ha sido asistida y, y se está recuperando. Y además, por supuesto, la municipalidad de Hacha está llevando eh, diferentes acciones, sobre todo con el fin de informar. Tenemos comunicación telefónica con Abel Zavarotti, intendente de General Hacha, ...en esta mañana carmesera. Abel, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González lo saluda. Hola, Sebastián. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero que nada, Abel... Eh, ...agradecerle, por supuesto, por la comunicación... ...pero preguntarle eh, cómo está la, el estado de salud... ¿no? ...de esta nena eh, a la que se le detectó meningitis. Mira tenemos conocimiento de que está fuera de peligro... ...que está en el hospital Lucio Molas... ...en el sector de pediatría... Eh, ...que ya se ha tomado las medidas con respecto a las familias ...en cuanto a la profilaxis y demás y en principio estaría, pero está claro que nosotros estamos rápidamente a través de, de con el gobierno provincial y haciendo una acción coordinada tanto con el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Salud y el municipio, hemos, una vez que confirmamos el, el, el diagnóstico de meningitis, automáticamente eh, el día de ayer a las 4 de la tarde activamos todos los mecanismos como para justamente con epidemiología actuar en el día de hoy. Hoy a las 7 y media de la mañana ya tuve una reunión con las dos áreas de Nacha. Tuvimos una reunión a las 8 y media con todos los profes que estaban a cargo de la colonia, porque indudablemente hemos tenido nosotros solo que es la colonia el ProVida con asistencia de, de esta nena, eh, contacto con otros chicos. Eh, y ahora en este momento estamos en el sur eh, de, del Parque Campos. Eh, dio una charla a la, la directora de epidemiología, Ana Bertone, eh, sobre el tema, y en este momento se está vacunando a adultos y a menores contra justamente la, la meningitis. Bien, eh, no, no se han detectado síntomas en ningún eh, otro niño o niña que, no, que asista a la colonia, no, ¿no? No, que yo tenga conocimiento no, pero sí quiero primero tranquilizar y, y, y, y dar un mensaje tranquilizador que se está actuando con una rapidez y una, y una forma coordinada con con eh, con el gobierno de la provincia con la área que te decía tanto con salud como con, con desarrollo social para justamente tomar todas las acciones preventivas de profilaxis necesaria para justamente que no haya ninguna expansión de, de, de esta enfermedad uh -huh. la colonia sigue funcionando el provida sigue funcionando y hoy particularmente no pues claro. está lloviendo cántaros acá eh, y tengo pronóstico también para la tarde pero en principio no, no, no habría razones ni tampoco tenemos instrucciones que que se pueda suspender porque lo que estamos haciendo es una medida preventiva, no tenemos otros casos y es donde, donde me parece que tenemos que actuar eh, y, y estamos haciéndolo y el, el, el gobierno de la provincia a través del de, de Ministerio de Salud resolvió de justamente totar, tomar todos los recaudos necesarios para, para, para reducir cualquier tipo de riesgo. Estamos haciendo más. ...de lo que correspondría ser. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, hay que entender de que se trata de un caso aislado... ...y que la situación eh, está bajo control o estaría bajo control. Estaría uh -huh. bajo control, pero en principio no deja de obviamente, ser un tema preocupante. Eh, nosotros tenemos ahora, tuvimos ahora a 9:30 y media con los padres una reunión... fue una buena convocatoria. Pretendemos tener otra reunión a las 2 de la tarde... ...para ampliar todavía aún más la convocatoria con los padres. Y obviamente estar muy alerta y atención donde... Hoy se han hecho cabinas acá como para justamente los insectatorios. Eh, y los próximos días va a haber dos consultorios dentro del hospital para que ante cualquier síntoma de esta enfermedad concurran ante cualquier duda al, al hospital y se va a atender en forma prioritaria. Uh -huh. ¿Eh, ¿Conoce si esta niña había sido vacunada? No, desconozco ese tema particular. Bien. Eh, bueno, y están en este, en este plan de eh, principalmente informar, me imagino que debe haber causado un gran revuelo, ¿no? Y una preocupación muy grande en toda la localidad. Vos sabés que en realidad nosotros comunicamos, eh, fuimos, hemos actuado rápido, digo, tanto el gobierno de la provincia como nosotros rápido, pues la detección, imagínate que fue a las 4 o 5 de la tarde, y automáticamente nosotros eh, llamamos, hicimos la convocatoria a 8 o 9 de la noche, y ya hoy estamos haciendo esto, con lo cual en menos de, de, antes de las 24 horas, ya se está actuando. Eso demuestra que cuando se hace acciones coordinadas entre provincia y municipio, las cosas se pueden hacer, y ahora lo que hay que seguir es justamente en esta ventana de tiempo ser responsable y cuidadoso de, de, de ante cualquier alerta, estar atentos. Uh -huh. Eh, en, en el comunicado breve no que informa sobre esta esta charla eh, que, que tiene lugar en el día de hoy, eh, se menciona que bueno se van a realizar todas las medidas eh, sanitarias acordes a, a esta situación. Eh, bueno, preguntarle, usted me decía, ¿no? ya están vacunando, ya, sí. eh, pero además van a tomar alguna medida más. A ver, lo que se está haciendo justamente es esto que te decía, hoy se está inyectando a los a los menores que han tenido contacto directo o, o inmediato con esta criatura, pero tomando aún un un concepto más amplio de, de tomar las precauciones de caso, a los adultos, a los padres, a los menores también. Eh, alguna especificación técnica, te lo puede decir un médico, ya ahí me excede mi conocimiento, pero a su vez tener dos consultorios, digo, que sea sensible a cualquier sintomatología, son las medidas que, que, que el gobierno ha dispuesto a través del Ministerio de Salud, y creo que nos estamos ocupando todos en, en, en mayor o menor medida en, en, en este tema, que obviamente que nos preocupa porque estábamos a día de la culminación de la colonia de vacaciones y quiero decir que esto no necesariamente eh, se puede haber producido en la generación de esta enfermedad. La colonia puede ser afuera, puede ser asintomático, pero que clara está que el ámbito donde los chicos concurren, más allá que son ámbitos abiertos, pues la colonia es un ámbito abierto y no cerrado, nos, nos obliga a nosotros como Estado a estar presente y tomar las medidas en esta acción conjunta con la provincia. Ajá. Eh, bueno, y hasta que no charle con la familia y eso no, va, no, no, no se va a poder saber eh, de, de dónde puede ser la procedencia ¿no? de la familia. De sí, y tampoco lo va a saber sí. eh, la, la familia, porque esto es un tema que por ahí en algún momento podemos incubarlo y después puede saltar lo que he escuchado, eh, lo poco que he escuchado hoy, con, con quien sabe mucho más que yo sobre este tema, que es la directora de, de epidemiología de la provincia, la doctora Gartone. Pero, pero lo que sí quiero es transmitir tranquilidad en el sentido que, estamos, todo lo que está, estamos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para justamente diluir cualquier posible riesgo de, de, de, de más casos en, en la localidad. Eh, estamos hablando con Abel Zavarotti, Intendente de General Hacha. Eh, queríamos comunicarnos con usted, Abel, principalmente para hablar acerca de este de este caso de meningitis. Eh, pero le quiero transmitir, aunque sea breve, eh, dos preguntas que me eh, llegan por acá a través de, de un oyente, Diego, que entiendo debe estar en General Hacha. Eh, y me, me, me pide que le consultemos acerca del tema del basural. ¿Cómo está ese tema? Hemos avanzado muchísimo. La verdad, estamos hace menos de, de dos meses de gestión Estamos en la parte final del proceso, hemos ordenado el basurero, hemos hecho cavas nuevas, pues vamos a implementar una tasa nueva que tiene que ver con, con animales, con lo que es patológico. Tenemos diferenciado el patológico, tenemos por otro todo lo que es residuo domiciliario, pero ya estamos haciendo separación en lo que es la... la... Hemos transformado lo que es un basurero en un sanitario. En dos meses se ha hecho muchísimo, falta mucho por hacer Estamos quizás en un 10%, pero pensamos que antes de fin de año vamos a hacer la separación domiciliaria, y ojalá podamos contar con algún financiamiento para tener una planta que nos permita, a través de, de lo que fue en su momento Lenzo en Santa Rosa, hacer la separación, pero hoy ya tenemos material como para reciclar y comercializar, y la gente que, que cumple tareas en ese lugar, eh, dignificarla de alguna forma porque hay condiciones de riesgo, y, y queremos justamente avanzar con cooperativas de trabajo para que se empiece... Hoy, por ejemplo, te voy a dar un dato, hace... Hay a 500 metros, digo, casas o viviendas sociales y demás. Hoy vos podés ir al, al relleno sanitario y antes era nauseabundo, había miles de moscas, hoy podés ir y eso no ocurre. Eh, y esto te estoy diciendo solamente en 60 días. De hecho, el secretario de, de, de Ambiente de la Municipalidad tiene su oficina en, en, justamente en el basurero, en territorio. Con lo cual, la verdad, es, estoy más que... que, grat, más que satisfecho con la tarea que se está realizando, más allá que nos falta mucho. Bien, y la otra tiene que ver con el acuífero Valle Argentino. Sí, básicamente yo he tenido siempre la postura de siempre, pero hay una ley expropiatoria que define justamente lo de las perforaciones en, en lo que es la vera de la ruta 35. Eh, obviamente que yo tengo la, la, la postura de que es necesario controlar la extracción que se vaya a realizar, Lo he mantenido y lo he dicho como diputado y lo sigo teniendo hoy. Lo que no puedo desconocer es una realidad. Yo he sido legislador provincial y sé que es una cuestión de mayoría y hoy hay una ley vigente. Hasta tanto la ley vigente no, no se modifique, el Estado provincial puede avanzar tanto con el procedimiento expropiatorio como también con lo que es las perforaciones, más allá de que seguramente en algún momento nos vamos a sentar a hablar para, que, eh, para dialogar con el gobierno provincial y ver la posibilidad de alguna medida de control sobre la extracción. Muchas gracias, Abel. Le agradezco la gentileza. No, por favor. Un abrazo grande. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego.